Thank okay. you. Bueno, eh, egunon, eh, milla eskere torzagatigan Eta, bueno, va a existir enak Onea torzelea, pues somenaldi chiquibate Diteko, pues, lagun minbati eh, min Orbanila currico de tishka Por que os ordeninago Es difícil comenzar la presentación De este acto, en un principio Y nos habíamos hecho un pequeño guión Para preparar esta presentación Pero a la hora de redactarlo Hemos visto que es mucho más sencillo Que todo esto Al fin y al cabo Este es para inaugurar una calle en homenaje y recuerdo de una persona, mejor dicho de una gran persona, que a lo largo de su vida ha ido dejando una huella en todos nosotros. A algunos les parecerá muy sensible esta presentación, pero Alcho era eso y mucho más. Era un niño grande con un gran corazón y una gran sensibilidad que le llenaba de luz todo su entorno y a todos los que le conocimos a lo largo de su vida. Cada uno de nosotros lo hemos ido conociendo en diferentes facetas, ámbitos y etapas de su vida La familia, los amigos, el barrio, la militancia política y social, la radio, las Hayak La lucha por la liberación sexual en Egan, de Farra, en la calle Existen muchos ámbitos donde Al Chua es todo presente Donde siempre estaba dispuesta a trabajar, ayudar, colaborar y luchar En todos ellos ha dejado un recuerdo inolvidable Se puede enumerar muchas facetas de la vida de Alchu, pero creo que él mismo se aburriría de escucharnos. Al fin y al cabo, esta gran persona, que estuvo siempre comprometida y luchando, era buena, muy buena, con todo el sentido que tiene esta palabra, a la que tuvimos la suerte de conocer y que siempre le llevaremos en el recuerdo, en nuestra memoria, y nunca dejará estar presente para todos nosotros. Y bueno, os queríamos decir también que antes, eh, habíamos preparado una subida al, árbol de, al retoño del árbol de Guernica que era que lo hicimos en homenajeal, pero con el tiempo este pues no se va a hacer. Que de aquí, si nos importa, luego pasaremos a inaugurar la placa y abajo en el local de Mariano habrá un pequeño lunch. Y que muchísimas gracias a todos por venir. del armario el zarpazo de la pantera lleva cianuro en tus uñas desde el Girigay, el programa que más entiende la radio POSTER GAI GABON EN TZULE ESTE ASTEL ENEROS UREKIN IRRATI ANN Lo matas tinduzen saioa FM Koe unean sin zilik ratian orede tapi zuzenean. Ser marichita mes un delito, no lo calles lanza el grito. ¡Libérate! Si estás vivo y no estás muerto, dale gusto a tu cuerpo. Y bueno, pues eso, que hace una noche de tormenta, buena para coger caracoles y mejor pues para las que los que nos estáis oyendo vivasrim y bueno pues aquí estamos porque hemos venido porque nos tocaba y nada pues deciros que os traemos pues bueno un poquito de información pues de lo que se cuece de lo que no se cuece y de lo que se va cociendo, ¿y qué más os podemos comentar? Pues que aquí estamos y bueno, pues qué, ¿qué tal? ¿Qué tal va la mesa? Que nos digan algo los de la mesa. Nos no dicen nada. Y claro, tenemos también a la mesa a nuestra prima Alfreda... ...que es nuestra DJ profesional... ...y desde luego cómo ganan nuestros programas de radio... ...desde que la invitamos y nos mueve ya la palanca de cambios, ¿eh? No sé. Y aquí tenemos a la pitonisa Luzzi... ...que como cada lunes, pues nos va a del horóscopo... ...a ver, Sofi, la de la mesa, ¿qué horóscopo eres?... Dime, ¿qué horóscopo eres? Es nuestro horóscopo, Adagasú. Mira, somos un poco especiales y nos morimos por el vinilo, por el card y por el texnopop. Entonces, no sé, pero mira que todavía a la, las Mari Mari eh, les va mucho la texnopop, la Alaska y, bueno, y todos los horrores musicales de los 60, 70 y 80. Libérate. ...eso sí, dedicar con esta musiquita maravillosa... ...a todas nuestras oyentes y nuestros oyentes... ...que son muy sufridos... solo por el hecho de estar con la oreja pegada a la radio... ...y a ver si pasamos una tarde divertida... ...petarla, agradable... ...nos hacemos unas risas... ...y nos quedamos con buen sabor de boca... ...llevaros la crema, la visera... Eh, unas botellitas de agua y mucho, mucho humor y catiuscas que también nos van a hacer falta pues toca fiesta pues toca fiesta pues toca fiesta pues toca fiesta estamos muy salseros estamos muy, no, no, muy salseros pues toca fiesta pues toca fiesta pues toca fiesta bueno pues muchas gracias por haber estado con nosotros y bueno ya seguir haciendo polémica que es lo que nos toca eh, la mayoría de vosotros eh, conocéis esta canción que tanto le gustaba a santi la cantaba en todas las farras con ella, Vamos a ver si en retiros le arrancamos una sonrisa a este mundo este. Venir. hay castel de, de tierra y sa sombra de correta por dicho de la sa y ve a saina que habero amplia reincola de nada con la en la plaza se lavaba se veían mi te mirada la hora de la verdad no afina nada de nada milotra vía antepido segunda vía hemos merbido pagi está siempre mis el interventor que ella se enamora mira de casa a fumar ya se ha marchado la ventanilla a pearse del tren en ya y a un de seguro me dejabajar en primera al final me mon un piso en el chetera a el día y gaste quieta y, y sao le moreta o ainteas hay la fea de normal maisteríadia Zabshua, Como en otras muchas canciones aquí también hay mora de mar Mas vale tener un novio en que un novio de vía estrecha Alegría castañeta y sazón moreno reta, horríame a zainea zaina fea, hay te vina bienia, tu mano alegre, brincola de la, la mayor sajoa. Alegría castañeta y sazón moreno reta, horríame a zainea zaina fea, hay te vida bienia, tu mano alegre, brincola de la, la mayor sajoa bueno, la responsabilidad de cómo ha salido la veremos entre todos ¿sí? recurriendo a lo publicado en su momento a las páginas de la red y al resto de documentación podría nombrar muchísimas frases y recordatorios que tuvimos hacia Santi hace seis años y desde entonces hasta ahora Me con una que surgió en el Viquela, en una de las sesiones de repaso y preparación del vídeo del vídeo recopilatorio del homenaje de mayo 06, donde cada uno de los presentes, entre ellos mi hija Raquel, contaba de forma espont espontánea vivencias y anécdotas referentes a mi hermana. La próxima en cuestión <coughs> recogida al <en> vídeo <coughs> es de Miquel Martín y dice así textualmente Santi fue una escuela de pedagogía por la libertad, una escuela andante. Esta frase que considera una declaración de principios hacia su persona es lo que nos sondo calado en nuestro recuerdo sobre él sobre todo en nuestros momentos complicados que todos los tenemos libertad en el más puro sentido sin cortaizasas sin aclaraciones y sin complementos creo además que todo lo que decidimos en esto es el paso que Santi nos dejó y que seguimos manteniendo vivo otra de las, de las, de las frases agradecida siempre ...es la recurrida de que Santi fue amigo de todos... ...pero que en su caso terminó siendo, siendo amigo pero de todos... ...porque no se resistía ni Dios... ...no todos lo conseguimos ni lo conseguiremos... ...él sí, él sí lo conseguía... ...considero que estos son parte de los motivos fundamentales... ...por los que hoy estamos aquí... ...porque rendimos un cariñoso recuerdo a un libertario y a un amigo... ...a un vecino y a un compañero... ...a un salsero y a un militante a un militante de base por su condición personal y sexual, la suya y la de sus amigos y amigas. Además, de los momentos más crudos de la época. Lo hasta ahora comentado y lo de aquí en adelante es totalmente de mi cosecha, y es a título personal. Quiero expresar mi agradecimiento a todos los que aquí nos hemos juntado. Vuestra presencia nos anima a vivo el recuerdo de mi hermano. Gracias de forma especial a todos los implicados en este acontecimiento, no solo en el acto en sí, sino en el proceso de recuerdo, los trámites, la construcción de este hecho singular, que es la calle de Santi en el barrio de Castaña. Finalmente, dejo para el homenajeado las últimas letras, si es que me pueden salir. No quiso como nadie puede querer, se nos fue de la forma más rápida y silenciosa que se puede esperar. ...pero seguro que dejó en su corta estancia... ...ante nosotros... ...más presencia de lo que otros vamos a dejar... ...este es el motivo por el que creo que estamos aquí... a todos juntos... ...permitirme que personalice la presencia... ...de mi hija Raquel... ...y de Vito su compañero y amigo... ...de mi nieto de ...colaborador con Saitona... ...de los besos que ellos nos han regalado... ...o nos van a regalar... ...de mi hijo Yosu y de su compañera Maitane... ...y de la tiana compañera que siempre está a mi lado, a un lado, mi mujer era la cuñadísima de Santi, y la que siempre está presente con todos nosotros, la madre. Repitiendo lo que dije en mayo del 2006, estoy seguro de que a Santi le gustaría la brevedad, reiterando mi agradecimiento a todos, deseados que disfrutéis de los recuerdos y anécdotas que del conservéis. Un abrazo de corazón para todos. Esquería Esco de da mucho al debate. Egitaldi kategoria handiko ekitaldi honetan e, zerbait e, kategoriko esatearen nahiko zaila da. Eh. E, Guraldetikikan bueno, bertso eskola bezala ekarpena eginugu hontan, e, e, Aipatu da sendiak egindu, e egin duela e, bertsoak bertso sendiak egin ditu, Eta eskola analdetikan egin duguna da badaude akas batzuk eh, neurrian eta ori kantatzea zaila bihotzen duena eta egin dugu hori zuzendu eta doinua jarri. Beraz, duzuten kategoriako eh, oroigarri honetan duzuten eh, le letrak eh, zaila egin gozaizuek kantatzea, baina bueno, oroigarri karagarria da. Guk egin diogu doinua jarri, eta gat jarri diogu e, orain berrogei urte gure errenteri, kasik esan liteke zala gari, eta injustu doinu hori jarri zion pelio zabaletak, e, zuen e, auzo handiko e, pertsona batek, bian aizien pelio eta joan zabaleta, eta bera jarri zion doinu hori, eta doinu horretan e, kantatuko ditut bertsoak. Esker Mila Gaztaino, berdin erren teri, kaneberri Bizente Altsuri. Obore handia da, gezurra drudi, pasa egin zarete, esalda geiegi. Etxetik irteneta, begiratutzean, brexantin izena, pareta ertzea. Txendi guztia dabil urdurian zean, albistea ikusten gantzako itzean. Erritar siumea eta ez da errezu hartzen, kalearen izena bretzako jartzen. Txendian armi dabil, eta ez da aspertzen, xantiren maurunak bihotz eskartzen. Berriz jaio daxen gastaño auzoan memoria handia a sair oso seguru dabil betiko panzoan panatiko izan eskertutko zuan Seguro, tiko, eskartu, ora xanti. Bueno, oan ja hemen bukatu de u ordan ez daixo importa area jungo gea pues placa Es la salaltzea o